La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y atención porque el tema de hoy se nos antoja pues muy sugerente y seguro que, que os va a interesar porque vamos a hablar del Salón Ámbar, el Salón de Ámbar. Un, una historia enigmática en la que aparece todo el mundo incluido Federico Guillermo I de, de Prusia, eh, Pedro el Grande el, el zar que quedó pues prendado de esa habitación una habitación eh, confeccionada con más de 400 kilos de ámbar, pedrería lujo, y que bueno, pues como los prusianos eran de aquella manera pues dijo el dijo el, el, el emperador Federico, bueno, pues te lo regalo Pedro, toma para ti, y se lo envió a San Petersburgo donde se lució esa habitación algún tiempo, hasta que los nazis la reclamaron Porque claro, para, para eso el origen era, era prusiano Bueno, pues de todo esto vamos a hablar De una de las piezas más codiciadas de la historia Y seguro, seguro, seguro Que alguien siempre ha escuchado hablar O ha oído hablar de este Salón Ámbar El Salón Ámbar de San Petersburgo ¿Qué tal querido Carlos Canales? Buenas noches Hola, buenas noches Hombre, veo que vienes vestido de Federico I de Prusia está muy bien Sí, ¿eh? aquí estoy, del de rey sargento El padre <risa> de Federico el Grande Un tipo que no hacía nada sí, sí. Vaya, vaya, Más que vaya, dar a instrucciones y órdenes Vaya sello que llevas ahí, ¿eh? vaya sello, es de sí, Ámbar sí. Eh, fíjate, de ámbar, qué bonito, ámbar del Báltico Claro, estamos hablando de Prusia Y ahora hay que contar el porqué Porque sí, efectivamente sí, sí. has dicho una cosa muy importante Y es que en origen la sala del ámbar era prusiana era en alemán prusiana, claro. Y Prusia tiene, Prusia y parte de la costa báltica Hacia el norte tiene una enorme historia relacionada con el, con el ámbar y con, ámbago, con las propiedades mágicas que se le atribuyen Mira, mira, mira cómo viene Jesús Callejo viene vestido de, de, de zar, del de, zar Pedro el Grande ¿Qué tal Pedro? ¿Qué? <risa> sí, Pedro, ¿qué tal Pedro? <risa> Muy bien, pero como ves, vengo sin barba Es verdad, es verdad <risa> es, las barbas luencas no, no van contigo No, no van conmigo ni con Pedro <risa> ni con Pedro el Grande, que puso ese famoso impuesto no para aquellas personas que tenían barba y al final los nobles si querían conservar su barba, su barbas tenía que pagar mil rublos aparte todo menos. discutir con Pedro el Grande era complicado no solo ¿verdad? porque era el gran zar de Rusia sino porque medía dos metros diez Así sí, sí. Que... o porque te, cortaba, verdad, te verdad, cortaba la cabeza verdad. por menos de nada es que era una especie de Sabonis ¿no? de la época sí, sí, efectivamente hubiera <risa> sido un pivo del, de algún equipo <risa> sí. ruso perfecto. claro vaya personaje fíjate, corta la cabeza a Lady Hamilton una de las amantes que tiene y además la conserva en alcohol en su habitación para recordar a las siguientes amantes que cuidarín con lo que van a hacer que como le sean infiel sí. ahí va a acabar su cabeza o sí, sea no que... pues era peor todavía Catalina ¿eh? que era una depredadora Sí, sí, sí, sí, Catalina... Era... <risa> cortaba la cabeza. Sí, sí, sí. No, no, no, te mandaban a Kamchatka fácilmente. Y de origen alemán, por cierto, Catalina. Sí, claro, claro. Es que eh, hubo un tiempo en el que Alemania y Rusia estaban tan unidos. Tenía ¿verdad? una sí. enorme fuerza en el gobierno de Pedro el Grande, dentro de lo que ellos llamaban de lo que eran los europeos occidentales, que intentaban modernizar Rusia. Los alemanes, obviamente, eran mayoría. Sobre todo porque Rusia, después de precisamente durante la el segundo tramo del reinado de Pedro el Grande, al ocupar toda la costa báltica, toda la clase dirigente de los países bálticos, de Estonia, Letonia y la parte lituana que ocuparon, que eran que obviamente no eran eslavos ni tampoco germanos, sin embargo la clase dirigente, que descendía de los colonos que llegaron con las órdenes alemanas, con los tutones y los espada, Eran, eran alemanes. Y toda esa gente se convirtió, los famosos varones negros, que se convirtieron en parte importantísima de la élite de, de rusa porque Pedro el Grande los apoyó todo lo que pudo dado que tenía de repente como súbditos a, eh, occidentales que le podían ayudar muy bien. A convertir en lo que sí. él quería, a Rusia en un país moderno Aunque curiosamente todo lo que está relacionado con la Asada Para mí que más bien, aunque luego hablaremos de lo que es desde el punto de vista artístico Está muy relacionado con la forma autocrática típica de los tares De llevar a cabo el sí. gobierno, una cosa muy curiosa Pues vamos a hablar de este siglo XVIII, Jesús eh, En esa fecha, 1716, creo recordar sí, El sí, sí. zar Pedro el Grande en una visita a Prusia se queda prendado, ¿verdad? Sí, una maravilla lo que <risas> ve y, y ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno pues lo que pasa es que el rey de Prusia pues quiere tener un detalle, un detalle con él, a cambio de otras cosas también, a cambio nada, de un ejército de granaderos ¿no? bueno, pero <ríe> que necesitaba Eh, para estar en la guerra con Suecia, pero vamos, salvo ese detallito de no, nada. Esos son minucias. Que son, son minucias. En que no vamos a entrar. No, no vamos a entrar. Pero claro, aquí nadie da nada por nada, ¿no? Sí, el caso es que Federico tenía esa salita y era, pues. Un... Tenía una salita, pues nada, unos 55 metros cuadrados de placas de ámbar del, del Báltico, que son las mejores placas del Báltico teniendo en cuenta. De, de ámbar porque el ámbar es una resina como sabéis eh, aparte de las cualidades mágicas pues estamos hablando de unos 50 millones de años que tiene para que se pueda formar en fin eh, es la se puede considerar como la primera joya del mundo no es la muy bien sí, <ríe> sí, sí, sí, es, sí, es la primera primer. joya sí, sí, sí. y a partir de ahí pues tiene tiene una cantidad de propiedades de todo tipo entre ellos también pues las las mágicas y las terapéuticas bueno el hecho y aparte de las ornamentales pero fíjate una cosa lo que la ruta del ámbar y si la ruta que unía y el norte de Italia con Prusia Fue durante, durante más de mil años una de las rutas fundamentales del comercio entre el norte de Europa y el sur de Europa. Oh. El ámbar era algo apreciadísimo por los romanos. Y por de hecho ríos. se consideraba el oro del norte. El sí, oro sí. De, del norte, y dicen que esta sala, pues no menos de 400 kilos. Eh. Sí, 450 se habla, sí, sí, sí, de 450 sí. kilos de ámbar, que ya son kilos de ámbar, ¿no? Eh, tan fastuoso es, era, ¿no? que estábamos hablando, claro, no solo de ámbar, sino que los distintos tonos también... ...que tenía el cromatismo de ese salón... ¿no? ...que va desde el amarillo al naranja... Mm. ...había muebles, había mosaicos... ...había accesorios labrados... ...en ese mismo material precioso... En fin, todo eso hacía que estuviera considerada ya en aquella época como la octava maravilla del mundo. Fíjate que se ha considerado muchas cosas la octava maravilla del mundo. Bueno, pues este Salón Ámbar de San Petersburgo, que no estaba realmente en San Petersburgo sino a las afueras. Cuando digo a las sí. afueras estamos hablando de 25 kilómetros al sur de, sí. de San sí. Petersburgo. Sí, en un palacete bueno, pues lo que se considera también como el Palacio del Emperador, también llamado el Palacio de Catalina, bueno, pues en una de esas cámaras, pues deslumbraba con derecho propio la habitación ámbar, ¿no? Pero es verdad que el zar eh, incluso amplió, ¿no? Esa... Sí, sí, sí. Sí, es que estuvo a No, Pedro el Grande lo lleva a su Palacio de Invierno en San Petersburgo y es luego, como muy bien ha dicho Jesús, es muchos años después, en 1855, cuando Catalina la Grande decide, perdón, cuando Isabel, sí. cuando Lazarina Isabel decide llevarlo a Charcoyeselo, que era donde, donde, sí. bueno, donde construye una sala especial sí. para adaptarlo. Pero vamos, Fíjate original... que tardaron seis días en llevarlo, cuando Federico Guillermo de sí. Prusia se lo regala, Eh, una un unidad, un, una compañía de 76 soldados, tardó seis días en llevar los paneles, desmontarlos y llevarlos hasta hasta Rusia. Vamos, el original prusiano, una sala de 55 metros cuadrados, mm. que luego el zar Pedro pues, ya amplió en. Sí, eh, amplió en, mucho en, más en y de hecho un, le un añadió 24 espejos, por ejemplo, sí. le añadió un piso de madre perla. O sea que, que ya la joya o sea, en... O sí estuvo sí a la altura del regalo. Estuvo ¿no? a la altura, sí. Si sí. ya el regalo de Federico Guillermo I de Prusia ya era fastuoso, pues hombre, quedó tan prendado, ya ve que dado prendado ¿no? en Prusia cuando hizo la visita a Pedro el Grande, pero le quiso añadir muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, quedó todavía muchísimo más fastuoso porque le añadió todavía un salón de banquetes, amplió muchos más metros, por ejemplo, también algunas de las superficies, este piso de Madre Perla. En fin, el hecho es que se consideró pues una verdadera joyita de la corona y nunca mejor dicho, aparte de esa octava maravilla del mundo. Mm. Y así lo fue, así lo fue hasta que, en fin, los abartajes de la historia que ahora contaremos, pues sí. le, le ha deparado un destino. Pues no adecuado a la grandeza que tuvo ese salón ámbar. La verdad es que cuando vemos la típica abejita que consiguen encontrar en una cueva remota, sí. diciendo, quedó envuelta en ámbar, ¿verdad? Uh -huh. eh, nunca nos podemos figurar que el ámbar fuera tan Pero preciado. Pero fíjate, ¿no? era un, es un trabajo, bueno, luego hablaremos de lo que sí. está intentando hacer el gobierno ruso actual, para intentar recuperar, que lo están haciendo desde el año 82, están intentando recuperar la sala ámbar. No solo la búsqueda, eso nunca se ha abandonado, y ahora veremos también por qué, porque los rusos sí. son, en teoría, los dueños del terreno donde aparentemente debería de estar, sino que eh, está intentando reconstruir, y está muy relacionado con lo que has dicho de la hormiguita atrapada en el ámbar que sale en las películas, porque eh, básicamente lo que están intentando es rehacer todo un mecanismo, una forma de trabajo artesanal que se perdió después de la Revolución Rusa, y eh, están intentando de nuevo reconstruir o recuperar las técnicas de tratado de ámbar porque la sala estaba formada por paneles eraían paneles que cubrían las paredes, y el uh -huh. techo y parte del bueno el suelo luego lo cambiaron porque como habían que y no había ámbar suficiente como bien ha dicho Jesús colocaron varios espejos y hicieron salas temáticas que estaban decoradas bueno debería ser algo realmente sí. asombroso bueno, bueno pues eso se ha reconstruido ya eh sí, sí, sí, se, sí, se, sí, se, se, se ha reconstruido ...lo que también, pasa es que ...basándose el... en lo que se sabía claro, que había, es... en lo que se sabía bueno solo uh -huh. se ha evaluado todo esto en 142 millones de dólares vamos sí. lo que era el, el salón ámbar en su momento o sea que estamos hablando de una joya no ha costado tanto ha costado unos 8 millones de dólares la reconstrucción y se inauguró el 31 de mayo del 2003. Es sí. decir, que la gente que va a San Petersburgo, puede concreto, que va a Trasóes, Selo, ¿no? a 25 kilómetros al sur, dentro de ese palacio de Catalina, o también llamado el Palacio del Emperador, se puede ahora visitar una reconstrucción más o menos fidedigna de lo que era el Salón ámbar. Sí, pero en cuanto al original, una sala que, que logra soportar las invasiones napoleónicas, las revoluciones, sí, todo esto, pero lo que a lo que no se sobrepuso fue a la Operación Barbarroja de 1941. cuando los, cuando cuando los, cuando los alemanes llegan a Charcores, Selo, que cercan en Sí. Eh, se apoderan del, de la Sala de Ámbar y eh, reciben órdenes, el, bueno, los mandos militares que ocupan la zona. Y de forma efemística dicen, no, es que esto era nuestro. Claro, de enviarle, claro, de sí, era de Prusia, que, pues, que como claro. era prusiano, <ríe> sí. Y decidieron desmontar todos los paneles y llevárselos a Alfred Roder, ¿Eh? que era en aquel entonces el jefe del Museo de Artes de Königsberg. Königsberg, que era Kennisberg, la capital ¿no? de Prusia Oriental, Eh, y, eh, bueno, fue el que se encargó de abrir allí una exposición, que además hicieron una enorme propaganda, claro, de lo que habían cogido y con lo que tenían, y los alemanes aprovecharon la, la enorme fuerza evocadora que tenía el Salón de Ámbar para convertirlo en un objeto suyo más de propaganda. Lo que ocurre, bueno, de hecho, la Sala de Ámbar se reconstruyó entera en el Castillo de Königsberg, que era el viejo castillo de los tutones, de caos tutones, y allí eh, estuvo expuesto hasta el final de la Guerra Mundial. Y ahora, antes de, de decir lo que pasó con el tesoro y las teorías que hay, conviene olvidar que en el año 45, cuando los alemanes pierden la guerra, una de las decisiones que se toma por parte de los aliados vencedores, y la tomaron de común acuerdo, tanto rusos como franceses, ingleses y americanos, fue borrar de la historia el nombre de Prusia. No hay ningún estado, ningún lander alemán que se llame Prusia. De hecho, había ahora un intento de, reconver de reconvertir el nombre de Brandenburgo de la zona que rodea Berlín en Prusia y se decidió que no, porque al fin y al cabo el origen de lo que era la Prusia eh, como nombre está en una zona que quedó en manos, en su mayor parte, una parte fue a Polonia, la parte occidental, pero en la mayor parte de la Prusia oriental quedó en manos rusas. Y que cambió de nombre y se llamó ahora Kaliningrado. Kaliningrad. Y digo esto porque, teóricamente... En algún punto del, de este extrañísimo enclave que tienen los rusos entre Lituania y Polonia, eh, o, y no muy lejos probablemente de Kaliningrado, del antiguo Kennesberg Königsberg, se encuentra casi con seguridad en algún sitio todavía la sala de almar. Eh, tenemos escasos documentos sobre los últimos testigos que pudieron ver esos restos, eh, hay un teniente, un joven teniente de 19 años soviético que al parecer eh, entró en el castillo de Konigsberg sí. y pudo ver algunas muestras de, de ámbar y le dijeron que en el sótano se encontraba el resto de la habitación, pero uh -huh. días más tarde Konigsberg fue bombardeada, arrasada. Sí que, no ver, eh, aislador, sí, que ver que ver, quedó aislado, se rinde muy al final de sí, la guerra, final, sí. cuando en el ejército alemán Bril. más próximo estaba ya a cientos de kilómetros sí, de sí, sí, sí. Y parece que fue víctima de, o pasto de las llamas. Exactamente, si sí. sí, estas son de las últimas noticias que hay, estamos sí. hablando, pues bueno, de ese veterano de guerra que parece, parece que fue la última persona que llegó a ver ese salón de ámbar en el, los sótanos del castillo de Conisberg, pues sí. en todo su esplendor. Pero también se dijo que lo habían sacado en barco y que un submarino había hundido el barco. Claro, y, exactamente. Eh. O sea, la explicación oficial, aquí vamos a hablar un poco del de destino, el destino que sí. tuvo este salón ámbar oficial, ¿no? Ahora vamos a hablar de las otras teorías. Siempre se, se especuló eso, ¿no? De que realmente con el bombardeo eh, de Konigsberg pues quedó destruido el castillo, los sótanos y todo lo que había ahí entre ellos, pues lógicamente el Salón Ámbar. Sí. ¿Qué es lo que cuenta Leonid Arinstein, que es este veterano, este viejo teniente, ¿no? Del ejército ruso. Pues él lo que afirmó es que había visto, bueno, pues fragmentos de ese afamado Salón Ámbar en ese castillo alemán, ¿no? Pues ya al, al final, ya prácticamente terminando la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eh, la versión que él dio, ¿no? Era, por cierto, es experto en cuestiones literarias de la Fundación de la Cultura Rusa, o sea, bueno, es una persona que siempre está muy involucrado precisamente en ese patrimonio ruso. Pues coincide además con un libro recién publicado, ¿no?, que afirma, con, bueno, dicen tener las pruebas suficientes, que afirma que el salón fue destruido por el fuego después de que la ciudad alemana de Königsberg, que entonces era la capital de Prusia Oriental, como dijo Carlos, cayera en poder del ejército, el ejército rojo. Arenstein, que ahora tiene unos 79, 80 años, sí que recuerda el haber visto esos fragmentos de la decoración ámbar del Castillo de Coimbert. Lo que pasa es que en aquel momento, que él tenía unos 19 añitos, pues bueno, no le dio mayor importancia, pensaba de no, que yo era normal. No estaba para Lámbar No estaba para el ámbar directamente, no no, sino para sobrevivir que fue ¿no? con Jobar. Sí, sí, sí. Entonces, él comenta. Y además, bueno, pues no deja de ser llamativo este testimonio, ya digo, porque posiblemente fue de la última o de las últimas personas que vio el Salón Ámbar. Pero también se dijo, se llegó a decir que lo habían ocultado en una. Bueno, ahora comentamos eso, claro, pues, digo, sí, Estamos hablando sí, sí. un poco de la versión oficial que queda, de alguna forma. Sí corroborada por Leonid Aristein con estos testimonios. Comenta calentar en el castillo. Bueno pues Por entonces, pues, tenía sus influencias. Vio fragmentos de esa decoración ámbar en las paredes y preguntó al guardián, donde estaba el resto de las decoraciones. Entonces el guardián le dice: bueno, si tienes tiempo, yo te las enseño. <risa> sí, <risa> Dijo claro. que estaba en el sótano, en fin que estaban bastante bien custodiadas, porque el fire y el resto de los jerarcas no quería que eso se tocara ni ni También, se manos Qué conversaciones sí. se darían en aquel tiempo, sí. eh? bueno, pues, ya ves, el, el, el guardián del castillo. Hablando pues imagínate con... la conversación que tuvo que tener el soldado americano encontró la lanza de Longinos. <risa> Por <Pues> la misma. <risa> <risa> ¿Qué disparate? Calvera Alderías no es una lanza, es un cuchillo. Pero y de estas cosas, cosas ¿eh? imagínate al chaval este con 19 con años. Este, y, todo, y al final todo... el chaval, cara, se, todavía se sigue arrepintiendo y se da cabezazos contra <risa> las paredes, sí, dijo sí. que no, que no, bueno, que para otro día, que, que tenía prisa y tal. Bueno, <coughs> conclusión, que el próximo día ya no existió nunca más ese día, porque a los pocos días es cuando fue bombardeado y al final, pues quedó todo, todo totalmente destruido y quemado por las llamas. Fue bombardeado por otros chicos de 19 años. No, no, no seguro, claro, por gente <risa> que, por gente como él, ¿no? Claro. O sea que bueno, eso ¿Qué es cosas, un buen testimonio. Qué cosas. Las otras teorías, es decir, si esta es la oficial y de alguna forma, pues por ahí van todos los tiros, ¿no? que realmente desapareció, hmm. si no en su integridad, por lo menos perdón, lo que era la estructura, porque se sabe que hay cosas que se rescataron. Se sabe que hay cosas que rescataron porque tam no hace demasiado tiempo hubo un tal mister X, que nunca se intentó revelar la información y, y el nombre, estamos hablando del año 1997, que estamos hablando de un jubilado de Bremen, ah. que dijo que él tenía un trozo del de mosaico del Salorambar y que lo estaba vendiendo. Entonces, bueno, si esto fuera verdad, y de hecho pues, se lo investigó y le, el periódico Der Spiegel en Alemania pues rastreó un poco el origen de este personaje, este Mr. X, como así él firmaba, y dijo eso, que era un jubilado de Bremen, hijo de un lugar teniente reservista del Tercer Reich, que en 1941 sí tuvo la habilidad de comprar a precio de saldo el mosaico o parte del mosaico. Entonces, bueno, pues... Este hijo suyo, pues bueno, lo consideró de valor a partir del año 1992, lo tenía guardado e intenta venderlo por vez primera. Bueno, pues no tiene suerte y luego lo, lo intenta hacer a través de un notario, bueno, pues bastante conocido en su zona, ¿no?, en Bremen. Y al final el tesoro acaba siendo incautado por la policía. A partir de ahí se sigue la pista de esto, ¿no?, de decir, bueno, qué bien porque estamos hablando de un trozo de mosaico auténtico de Salor Ambar. Y se confirma, se confirma que esa primera pieza reencontrada de ese rompecabezas pues pertenecía al Salor Ámbar. Lo que ya no se pudo averiguar es que ni la KGB, por ejemplo, ni su servicio secreto satélite, la Alemania Roja, la Stasi, pues pudieran encontrar las pistas suficientes para saber dónde fue el, o dónde tuvo el, el último paradero o dónde puede estar todavía conservado, ¿no? Todo es muy raro, Carlos, porque claro, es eh, que... un castillo, por muy bombardeado que sea... No, y más la del de Konisberg, El de aguantó muy bien. De hecho, por ejemplo, claro. para que alguien se haga una idea, las fortalezas de los antiguos cabellos que había en Prusa Oriental, y de hecho hasta Marienburg, la fortaleza de Marienburg, que era la cabecera, está en Polonia hoy la cabecera de la, de la vieja orden, eh, resistió estupendamente bien la arteria rusa pesada con sus muros de XV de dos metros de anchura vestigios necesariamente claro, que tuvieron que quedar no el, el problema es que parece ser que es que dio la, las teorías adentramos ya en la conspiración sí. que dio tiempo a sacarlo de allí es decir eran paneles desmontables no hay que olvidar que ya cuando Federico Guillermo de Prusia lo envía al Báltico perdón lo envía a San Petersburgo Eran, eran paneles desmontables, es decir, era algo móvil, es decir, se podía coger y quitar con relativa facilidad. Bueno, relativa, decir, tampoco era tan sencillo, pero se podía por lo menos, digamos, compartimentar, es decir, trocear y proteger. Entonces la línea principal dice que no se quedó en el propio Königsberg, primero porque es decir, Königsberg se convierte en un punto cerrado, es decir, no hay a dónde ir. ...porque cuando el ejército ruso avanza hacia, hacia, hacia, el, hacia el, el oeste... ...deja aislada la ciudad, que es donde es el refugio... ...básicamente hay dos grandes bolsas... ...bueno, de hecho son tres... ...el Vatersplatit de la zona, que es muy interesante... ...porque son dos puntos posibles... ...el Vatersplatit es una zona que está en torno a Danzig... ...que es una zona, bueno, largo, un largo, un pequeño ismo... ...que eh, aguanta hasta el último día de la guerra... ...hasta el 8 de, de mayo de 1945... ...la bolsa de curlandia un poco más al norte... ...en lo que hoy es Letonia, que también se rinde el último día de guerra y Königsberg que cae en abril. Es decir, quedaron puntos Islas de Resistencia que aguantan hasta el final. Entonces, una de las teorías más interesantes, es que dicen que Königsberg no era el lugar lógico para tenerlo, pero sí probablemente los túneles de las viejas minas de ámbar que existían en la zona de la costa báltica, porque estuvieron bajo control alemán hasta los últimos días de la guerra, es decir, hasta prácticamente el final, y además eh, hubo cierta eh, posibilidad de sacarlo, dado que la flota alemana... ...hizo un enorme esfuerzo... ...para intentar sacar a todos los refugiados... ...que pudo de las zonas amenazadas del Este... ...y llevarlos a Occidente... ...y salvo el unnimiento de un transatlántico... ...el Wilhelm Gustav, que fue un desastre... ...el resto... Prácticamente lo cierto es que consiguieron salvarse, consiguieron llegar a, a Dinamarca que seguía ocupada por los alemanes, o a, la, o a la costa, o a las zonas de la costa de, de Alemania Oriental que seguían en, sí. en poder alemán. Precisamente es, una de las suposiciones es que en claro. esos barcos hundidos o sí. pocos bar se iba el, el tesoro de, de Ámbar. ¿no? Sin embargo, era demasiado llamativo como para embarcarlo eh, dado el caos que había, además, y nosotros sea, había prioridades, es decir, dado el inmenso caos que hubo en los. Últimos, en las últimas semanas de guerra en la zona del Báltico. Sí, pero no era más de media tonelada, ¿eh? Claro, pero lo más probable, y lo más probable es de verdad, si se atiende a la, al criterio lógico, sobre todo conociendo lo que hicieron los alemanes, es que es decir, hay que ponerlo dentro de un punto de investigación global. Es decir, ¿qué hicieron los alemanes con la mayor parte de las cosas que habían sustraído, robado directamente en los países ocupados? Muchas han recuperado, pero es bien conocido que otras muchas no. Bueno, la mayor parte de lo ha recuperado, por no decir que la práctica de totalidad se encontró en minas o en. Eh, subterráneos Protegidos y escondidos Bueno, pues en ese caso Casi todos los especialistas, tanto rusos como alemanes Piensan que si de verdad sobrevivió En su, en su totalidad o en parte el tesoro Es casi seguro que lo enterraron mm. en alguna de las viejas minas de, de ámbar del, del propio Báltico. Hay una hipótesis sobre Que es la una... zona donde los rusos intentan buscar. Sí, sobre una mina de sal, eh, que se supone que también era bastante profunda, mm. con muchas galerías, y cuando las tropas soviéticas se acercan a esa mina, pues eh, explota. Sí, una, exactamente. Una explosión. Sí. Una mina, esa sí. es la teoría. Es verdad teoría, que sí. de las tres o cuatro que se han barajado, es decir, bueno, descontando la primera que hemos hablado, de que no se encuentran señas del tesoro en el, so en el sótano de, de Konigsberg, sí. la otra es la que ya también comentó Carlos, en de fin, que se rumorea que los nazis lo sacan en un barco que luego es hundido por un submarino soviético, sí. bueno, pues ahí queda un poco también ese régimen. Sí. La tercera sería esta, es un testimonio además del año 1959, que pues, indica que esa habitación ámbar estaría oculta en una mina de sal. De no sal, ser una sí. mina de ámbar, sino una mina sí, de sal. De sal sí. Van los investigadores, en fin, una vez que tienen la ubicación exacta, y mira tú por dónde, justo cuando se están acercando a ese supuesto escondite, Pum. ocurre una explosión misteriosa, inunda la mina e imposibilita totalmente el rescate. Y hay otra teoría, porque hay una novela, también actual, que es la de una novela de Matita Alsensi. Sí, que se llama El Salón de Ámbar. Entonces, en El Salón de Ámbar, bueno, pues ella busca también un poco de documentación alrededor de... No solo trata exactamente de, de esta habitación, otro tipo de cosas, pero bueno, el epicentro de la novela va sobre eso y sobre una operación Pedro el Grande, como así se denomina en la novela, donde estos saqueadores, estos investigadores también, que quieren recuperar El Salón de Ámbar, lo buscan en las alcantarillas de la ciudad alemana de Weimar. Que es donde hay que buscar. Que es donde hay que buscar en Weimar, porque... <risa> y después estaría la otra, la más romántica. Idea. Bueno, para parte de la de la literaria esta que acabo de comentar un poco como anécdota no esta novela de Matilda Sensi es eh, la posibilidad de que pueda estar en Estados Unidos porque en 1990 como sabéis sí, se encontró sí, sí, sí, una sí. gran parte del botín nazi se encontró en un pequeño pueblo de Pesas, pues, pues no me extraña, porque claro. la rapiña que se produjo con, con, con las obras de arte sí. de, en Alemania fue total, ¿eh? Fue la que hicieron los nazis a los ocupantes, la que hicieron los aliados a los nazis sí, sí, cuando sí, les sí, reocuparon. Sí. Bueno, y, es que... y además, pero que se lo quedó a veces sí, sí, sí, sí. gente de lo... Bueno, hay casos curiosísimos. Sí, sí, sí, sí. Pues a lo mejor un sargento que va por sí, sí, ahí. Sí, y, sí. Y, y, anda, mira, un que hay... <ríe> llevártelo Hay unas historias negrísimas, muy ocultas. Y bueno, de verdadero comercio, comercio, comercio interno, sí, una sí, cosa siniestra. Pero incluso tipos que eran pillados, lo que dice Carlos, sargentos, tenientillos y eran degradados eh, despojados bueno de, su honor, de hecho es eh, muy sí, curioso sí, sí. Bueno, eso se podía hacer un monográfico pues una historia fantástica sí. cuando Otto Skorzeny hace la operación Greif la famosa operación que realmente fue muy pequeñita y no tuvo ninguna trascendencia desde el punto de vista de lo que los alemanes querían en la ofensiva de las Ardenas sí es muy curioso que sin embargo lo que sirvió es para desmontar todo un inmenso entramado que había de, de verdadera corrupción es decir, de un auténtico ejército de intendencia dentro del ejército de intendencia americano, sí. que estaba dictado directamente al saqueo, vamos, es algo eso, absolutamente asombroso. Eso se ve muy bien en películas como Los Violentos de Kelly. Sí, pero es eh. sí, muy bien eh. novelado. si sí, no, pero que es verdad sí, que había sí, una verdadera sí, trama de verdad sí, delincuentes. de sí, sí. ¿no? la película? Sí, sí. sí. sí, sí. Totalmente <risa> metidos allí, sacando todo lo que podían de Europa. Fajineroso. Una cosa, <risa> lomo. Pero que fueron, sí, que, en sí, serio, sí. Decir, cuando, cuando hacen la famosa operación, que viene purísimamente porque corre el, ru corre el sí, rumor, sí. que es un rumor de que querían matar a Eisenhower en París, cosa que no era cierta, pero empieza a corre el rumor de que hay alemanes infiltrados entre los americanos que hablan inglés, cosa que no puede acierta, y da igual, es decir, empezaron lo que descubrieron de repente es que había una maraña de corrupción, que, des... que llegaron incluso a desviar un tren entero cargado de un tren entero, pues, desviarlo sí, para intentar sí. luego venderlo, bueno, una cosa bueno, Pues eh, lo de Texas, eh, tú imagínate que de repente un día llega... No, a... además había gente inteligente, sabía eh, lo que eran las cosas, el valor que sí. tenían. John Smith eh, fallece sí. y sus hijos uh -huh. dicen, caramba, ¿y esto qué será lo que tiene aquí el Papa? Sí. <risa> <risa> Anda, mira, qué cuadro más raro. <risa> sí, siempre, hay Smith, fe, siempre hay un John Smith. Y tiene ahí un pedazo de ámbar. O sea, que no me gran. extrañaría, hombre, no el salón completo pero no me extrañaría que alguna pieza de algún mosaico, en fin, parte sí, del sí, suelo, pues sí que estuviera por allí porque al final se fragmentó Sí. Hubiera sido una pena que se hubiera destrozado totalmente. Yo ya no creo que eso se pueda recuperar en su no. integridad. Es decir, como mucho pues ya formará parte de coleccionistas privados, posiblemente muchos de Estados Unidos, sí. pero que el desastre que tuvo, los dos desastres, por decirlo así, primero pues cuando los nazis los van desmantelando y luego cuando se tiene que volver a desmantelar para que no perezca con el con el incendio de Conisberg, yo creo que eso le tuvo que hacer un daño tremendo un daño, a este sí. salón bueno, y quedarán piezas piezas diseminadas Pues no sabemos si el ámbar se derritió en el incendio de Conisberg, no sabemos si se hundió en aquel barco hundido por un submarino soviético no sabemos si acabó en la granja de John Smith en Texas, eh, lo cierto es que ahora sí, eh, hace tres años se inauguró una réplica del salón ámbar en San Petersburgo y todos los bueno, yo creo que todos los españoles han ido ya a San Petersburgo en alguna ocasión sí. pues nada, que pueden allí contemplarlo, que son los rusos lo han hecho muy bien. Bueno, pues muchas gracias eh, Carlos Canales. Toma este anillo de, de ámbar eh, bonito, que te voy a dar. pesa dos kilos y medio. <risa> como quieras. Qué ligero. Mira, como puedes observar, lleva una familia de hormigas dentro, ¿eh? <risa> Qué bonito. Toma para ti, eh, Carlos, este sable. <risa> es, un, es un sable eh, prusiano, ¿eh? Prusiano, no, es no samurai No, no, no, samurai no, porque si no ya sabes lo que te espera Sí, ya Harakiri. <risa>